Este es el encuentro con el más exquisito catálogo musical del sello europeo ECM Ediciones de Música Contemporánea. Después de seis años de silencio discográfico, la pianista Iroh Harla presenta Vespers, un disco en el que continúa con su estilo lleno de contención y lentitud. Desde Finlandia nos llega la segunda grabación como líder de esta destacada pianista y arpista, Seis años de pocas noticias y también de pocos cambios en el estilo de este intérprete que continúa siendo de la contención y lentitud su marca de la casa. Ya la portada puede ser un indicativo de lo que la grabación encierra. Un paisaje escandinavo nevado desde el aire nos da paso a la música que vamos a escuchar hoy. Ella es la pianista y arpista Iro Adla en ECM con la producción Vespers. Thank mm -hmm. you. Este es un trabajo difícil de explicar porque o te llega este estilo brumoso... de la tundra finlandesa, o no hay mucho que decir, sonido nórdico de calidad llevado con maestría por auténticos orfebres de sus instrumentos, que consiguen dar cuerpo y calidad a los amplios himnos propuestos por Ivo, que siempre se deleitan en el tiempo y el espacio, creando tranquilas espirales sonoras que no carecen ni de profundidad ni de intensidad en ciertos momentos. La pianista y arpista Iro Harla con la producción para el sello ECM Vespers. Esto es sin duda Vespers, la última aportación al amplio catálogo de ECM que nos ha propuesto la pianista Hiro Harla y que esperamos ver sobre un escenario donde verdaderamente creemos podemos obtener la verdadera dimensión de lo ofrecido en esta obra musical. Una producción del año 2011. Ella es la pianista y arpista Hiro Harla, la producción Vespers. Con su particular estilo, Irohalla consigue no cansar en parte debido a la excelente formación con la que cuenta para desarrollar sus maravillosos salmos de infinita delicadeza. Músicos noruegos y finlandeses que interactúan con total fluidez consiguiendo dar la auténtica medida de la música encerrada en esta obra. Ocho temas, todos salidos de las manos de Hiro, forman este compendio de poesía sónica envolvente de gran calidad, en la que, aparte del piano y los toques de arpa de la líder, tenemos el sonido siempre claro de la trompeta de Matthias Eich el saxo en parte deudor de, de Garbarek, que aporta trichwitz y una línea rítmica de lujo con Yulf Krofox al bajo y el gran batería danés John Christensen, toda una garantía para obtener buenos resultados. Vespers, la obra del sello en que estamos apreciando hoy de Hiro Harla.